Según el INDEC, la pobreza se disparó 52,9%. En el primer semestre del año, 5,4 millones de argentinos cayeron en la pobreza. Y hoy somos más de 25 millones de argentinos pobres en el país. 3 millones de argentinos son indigentes, totalizando unos 8,5 millones. Si bien estos números son alarmantes, este dato no sorprende, ya que nosotros, los de a pie, es algo que ya percibimos hace meses, en nuestros bolsillos, a la hora de pagar nuestros alimentos y servicios, y cada vez que charlamos con algún vecino o vecina, el principal tema de conversación es lo mal que está la situación para todos y todas. Hoy en día hay cosas que ya no puedo hacer como hacía antes, eh comidas que ya no puedo comer ni cocinar como hacía antes eh, no se puede salir la mínima salida en el eh, conlleva un costo por más que sea mínimo pero ese mínimo costo lo necesito al otro día para comer si antes comía molida toda la semana hoy son alitas <ríe> Alita de ah, alitas de pollo no sé, dos o tres veces a la semana y que es carne, carne en sí Eh, no sé, en lo que va del año si habrá sido tres veces es mucho eh, literalmente hoy en día eh, está muy difícil preparar un plato de comida más para que quede para la cena eh, la merienda de los chicos de la escuela, el pasaje eh, el pasaje también es un presupuesto aparte así que está difícil, difícil, difícil Entre los factores principales que explican el aumento de la pobreza y la indigencia se encuentra el impacto de la devaluación realizada en diciembre del 2023, la escalada inflacionaria, los costos de la canasta básica, los servicios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Los niños y adolescentes son el grupo más afectado por la pobreza. El 66,1% de los menores de 14 años viven en hogares que no pueden cubrir la canasta básica lo que implica que más de dos tercios de la población infantil en la Argentina se encuentra en situación de pobreza. Eh, no es lo mismo. Estamos pasando por una situación súper, súper mala. No alcanza la plata en casa. No sé si conocemos la carne, creo que ya no la conocemos. Y bueno, he dejado muchas, muchas comidas. De carne no se habla. La verdura hasta por ahí nomás, la papa, todas esas cosas, ya tampoco se puede, así que ya se puede, comidas muy pocas se pueden hacer, carne ni hablemos, no ocupo muchos remedios, pero los pocos que ocupo, ya es, me es difícil comprar, porque son muy, pero muy caros, yo pienso eso, la solución es reunirnos, y eh, apoyarnos unos con otros, el que tenga un poquito más de fuerza, darle más fuerza a los otros que no tiene ayudarlos, eh, ayudarlos ayudarlo de alguna manera conversando eh, decirle mira tenemos que hacer esto para que nos ayuden eh, apoyarnos unos con otros yo pienso, pienso que el apoyo es muy válido y es muy lindo día no pude traer remedio. ahora me doy cuenta lo que le dicen a la televisión de que hay gente de que no compre los remedios básicos ya porque no les alcanza, y es cierto a mí me ha pasado Tenía que traer remedios de mi papá por el dolor de rodilla Y no lo pude traer porque no llegaba... Me cobraron 20.000 pesos... Y unas vitaminas para mi mamá iguales... Para mí no se las da... Y ahora encima les daban... Y eso se lo daban gratis... Tafirol a cada uno todos los meses... Ahora se lo han sacado... O sea, no se lo han sacado... Le cubre un, no sé si un 20, un 40%... No sé cuánto les cubre... Tenía que pagar 7.000 pesos por un frasquito de, de Tafirol... 7.000 pesos... Y no los tenía... Sé que mucha gente está pasando lo mismo, o peor que yo, quizás. Estoy comprando carne molida, que es lo más indispensable. La única manera de comer, con eso hago albóndigas, eh, hago una sopa picada y así me doy vuelta con eso, porque otra cosa, un asado imposible. Si compro un asado un domingo, ya me, antes de fin de año ya no tenemos plata, antes de fin de mes no tenemos plata, mucho antes de fin de mes, porque ya la fecha que estamos ya no tenemos un mango. No sé, amiga, y comprando lo básico, teníamos champú el otro día para lavarnos los pelos, para bañarnos, ¿se imagina? Reportó Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, contando la situación de vecinos y vecinas desde el departamento de Posito, provincia de San Juan.